Bueno, este disco podrá parecer un tanto insólito por la mezcla de textos que voy a leer, pero personalmente siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Por ejemplo, Creo que no voy a leer cuentos, ya que incluso los muy breves se estiran demasiado en la versión oral. Estamos tan habituados a leer en silencio y a gran velocidad que el cuento hablado se vuelve fatigoso. Uno se distrae, sale a la ventana para ver si llueve, o se pone a hablar con los amigos. A mí por lo menos me pasa eso cuando oigo los discos de otros escritores. Y aunque sé que está muy mal, no quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de los quesos. Entonces, aquí, hay algunos textos inéditos para empezar, todos muy breves. El primero es más que se llama No, No y No. El Señor Silicoso, Está completamente loco si se imagina que voy a darle una hormiga. Por el momento, no pide más que una, creyendo que va a convencerme con su modestia. Pero al principio, el 22 de noviembre por la tarde, pedía mucho más. Quería cantidad de hormigueros, legiones de hormigas, prácticamente todas las hormigas. Está loco. No solamente no voy a darle la hormiga, sino que tengo la intención de pasearme delante de su casa, llevándola conmigo para hacerlo gaviar. Procederé de la manera siguiente. Primero, pondré mi corbata amarilla. Después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. Habrá así un doble paseo, en el que yo iré y vendré frente a la casa del señor Silicoso, y mi hormiga irá y vendrá por mi corbata un doble paseo, más bien, una apertura infinita de paseos en espiral, pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata, mi corbata se pasea conmigo, la tierra me pasea en torno de la eclíptica, esta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea en torno de la estrella beta del centauro, y en ese mismo momento el señor silicoso, que cree estar inmóvil, se asomará al balcón, a tiempo para ver a mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla que le parecerá, pobre hombre, mi espada flamija. Entonces, empezará a soltar por boca y nariz una baba semejante al macramé y su esposa e hijas acudirán para hacerle respirar sales y tenderlo en el canapé del salón. Salón que conozco demasiado bien después de tantas veladas que he pasado bebiendo té casi frío junto a esa familia ávida de insectos